Con esta ley le ponemos un piso a la caída social, el gobierno va a poder reasignar partidas para volcar más dinero en los comedores, porque en los últimos 20 días han aumentado los alimentos y se ha parado toda la actividad económica, por eso hay más gente los comedores, y va a poder licitar rápidamente raciones de alimentos para poder entregar. ¿Es una ley consensuada? Está claro que no va a haber, más allá de un debate obvio, digo, no va a haber este ningún ninguna complicación, ¿así lo entienden? Sí, es una ley de puro sentido común, que hay una emergencia, es muy evidente, cualquiera que camine tres cuadras... Cualquier barrio, cualquiera que vaya a las 11 y media a una escuela va a ver que se quedan los chicos del cupo del comedor escolar y los que no también. Es una ley muy necesaria. Entiendo que va a salir por acuerdo general. Es lo que hay que hacer en la Argentina. Hay que sacar esto de la grieta, hay que sacarlo del debate partidario, del debate electoral. Necesitamos realmente reforzar las partidas alimentarias porque hay un problema serio, serio de verdad, en especial en el caso de los chicos que están asistiendo. Bien. ¿Qué es lo que ha en Argentina? Lo que era un centro comunitario pasó a ser un, un merendero, lo que era un merendero pasó a ser un comedor, lo que era un comedor, además también dan viandas, porque hay gente grande que no va al comedor, entonces los chicos van al comedor y llevan viandas para la gente grande, esto tenemos que atenderlo. Diputado, ¿usted coincide con Alberto Fernández cuando pide que, digamos, ayer en Tucumán, el, el candidato presidente dijo que la gente no tiene que estar en la calle, le pide que no estén en la calle, ¿usted con esto coincide? Yo coincido claramente en que lo que tenemos que hacer es no tirar piedras, no encender la mecha, celebrarnos todos, ayudar, la cosa está mal de verdad, está todo agarrado con alfileres, cualquier funcionario que dice algo, sea un funcionario del gobierno, sea como nosotros, diputados de la oposición, cuando va a plantear algo tiene que pensar cómo lo recibe aquel que está en su casa contando las monedas para ver cómo hace para conseguir medicamento para sus hijos o cómo hace para conseguir el paquete de arroz para la noche. La cosa está muy complicada, todos tenemos que ayudar, nadie tiene que hacer declaraciones altisonantes y todos tenemos que colaborar porque esto ha muy difícil y al menos lo mínimo, lo mínimo. ¿Qué debería hacer la Argentina si estuviéramos yendo para otro lado? Deberíamos ir cerrando comedores comunitarios y fortaleciendo que la gente coma en la casa. Como bajamos cinco pasos, tenemos que hacer lo básico y garantizar que haya alimentos en los comedores. Ahora, eh, si es una ley tan necesaria, tan de emergencia, ¿tenía que pasar por el Congreso? ¿Teníamos que pasar diputados, senadores, después que Marcos Peña redistribuya, piense de dónde va a sacar el dinero? La verdad que el gobierno tendría que haber hecho hace mucho, yo no entiendo por qué no lo ha hecho. Tiene no solo los instrumentos legales, porque ya hay una ley del 2002 de emergencia alimentaria, hay una ley del 2016 de emergencia social, lo podía haber hecho por un decreto. Había muchas maneras de hacerlo, llegamos a este punto, lo importante es hacerlo. Lo importante es ponerle un piso a la caída social y todos tenemos que colaborar, la cosa está difícil. No es lo mismo comer que no comer, la comida es un límite, todos tenemos que ayudar en esto. Ahora, con respecto a la calidad de la comida, eh, Arroyo, estamos hablando con el diputado Daniel Arroyo, digo, con respecto a la, a la calidad de la comida, ¿va a haber algún tipo de eh, discusión en particular? Porque usted decía, eh, comen arroz, comen fideos... Eso que estamos planteando es que se aumente el 50% de las partidas, entonces eso va a poder permitir la entrada de frescos, frescos son carnes, verduras, lácteos frutas, necesitamos mejorar la calidad nutricional, hoy estamos todos desesperados porque hay un problema de que no alcanza la comida, pero tenemos que ir, acá hay problema de hambre, hay un problema de malnutrición y hay un problema de calidad nutricional, bueno, tenemos que ir desacomodando eso de a poquito, garantizar lo mínimo que es el tema del hambre y trabajar a partir de ahí. Hoy, al aumentar las partidas presupuestarias, se va a poder mejorar la calidad nutricional y garantizar que haya alimentos en los merenderos.